Una de las organizaciones que se está moviendo mucho es la Peña de Boca, y por eso vamos a hablar con... Sí, la Peña de Boca, papá. Vamos a hablar con Martín Montaña. Martín, buen día, ¿cómo andás? Juan Pablo, buen día. para vos y los chicos. Bueno, eh, entre las múltiples actividades que sigue haciendo la Peña, más allá de que la actividad deportiva y un poco está, más vale, paralizada, se cuenta estas movidas solidarias. Contanos este, qué es lo que están haciendo, incluso para llegar a más personas que puedan hacer algún aporte. Bueno, obviamente la parte deportiva, todos saben, en esta situación de pandemia se cortó todo, no hay fútbol, obviamente no hay viajes. Pero bueno, como lo dije el otro día con un colega tuyo, tratamos de, a nosotros que nos toca conducir la PN y a todos los que ustedes acá de Santa Rosa y de toda la zona, canalizar la pasión a través de la solidaridad. ¿Qué significa eso? Nosotros siempre fuimos una institución eh, que colaboró en actividades para recaudar fondos, qué sé yo, por ejemplo para Irán cuando eh, necesitaba estar en, en, en Buenos Aires, para alguna situación en particular de, de alguna operación o ¿no? cosas así. Como también tuvimos la, la escuelita deportiva para chicos con discapacidad, ahora la escuela de fútbol infantil, pero por ahí no, no habíamos andado mucho en este tipo de actividades, que obviamente se dio por, por esta situación de, de, de aislamiento que es el de um, tratar de ayudar a los que menos tienen y, y sobre todo a aquellos que eh, realmente dejaron de, de, de percibir ingresos, ¿sí? y a veces no tienen ni para comprar un kilo de pan. Entonces sí. con la, la peña nosotros tenemos mucha afinidad sí. con el grupo Renacer, de, de Víctor Salcedo, muchos lo conocen, un comunicador social que, que trabaja mucho por la sociedad santa ruseña, ya desde consiguiendo bolsas de mercadería o colchones o en un montón de, de situaciones. Eh, nada, por la cercanía con él empezamos a, a colaborar con el grupo Renacer, pidiendo entre los socios y amigos de la peña alimentos no perecederos. Y bueno, una vez que comenzas es difícil fregarse, más cuando vas viendo la situación en la que están muchas familias y, y, y muchos conocidos, que por ahí les da vergüenza uh -huh. hasta manifestarte de que no tienen ni, ni para comprar un, este, un paquete de, de fideo. Sí. Entonces, al principio lo que comenzamos fue pidiendo donación de alimentos no perecederos para este, colaborar, como te digo, con, con Víctor Salcedo y el Grupo Renacer, que le están dando de comer de lunes a lunes a, a 150 personas. Bien. ¿Sí? Del asentamiento de Santa María, bueno, repartido por la ciudad, ya en Zona Norte y demás. Eso comenzó eso es así. Después surgió, eh, también con el grupo por invitación de, de Víctor, eh, la campaña juntos por Cachirulo. Eh, Cachirulo, bueno, creo que vos conocés. Sí, Son sí. 16 familias, que, que estaban, la estaban pasando mal, porque familias que trabajan todo el año, que venden su producido y demás, pero con toda esta situación, no podían hacer nada, no tenían forma de generar un ingreso, viven al día. Uh -huh. Y por una bostera que, que también sintió la necesidad de ayudar, eh, porque uno de los nenes de Cachirulo, una familia, el compañerito de la escuela de la hija, bueno, conocimos la situación. Y nada, fue la verdad que fue algo que, que nos, nos gustó y nos sorprendió, porque juntamos junto con el Grupo Renacer mercadería para estas 15 familias que le duraba el de 10, 15 días, así que imagínate la cantidad de mercadería que Qué bueno. juntamos. Bien. Y bueno, y eso, una cosa lleva a la otra, eh, los boteros, vos lo sabés muy bien, son muy solidarios en ese aspecto, y nada, dijimos, bueno, seguimos, seguimos apoyando el Grupo Renacer, siempre los domingos hacen una comida especial, Eh, durante la semana siempre es guiso, estofado, cosas así. Y los domingos siempre una comida especial, que es donde más ayudamos nosotros. Por ejemplo, ahora, este domingo que viene, eh, nosotros a través de la peña, todo con donaciones y, y cosas que ponen gente, ¿no? Socia de la peña, amigos bosteros, y algunos no bosteros también, porque el Pablo dona un hincha de, de River, para que te dé una idea. Sí. Eh, le vamos a colaborar al grupo Rangacer para que haga videos caseros con salsa a la boloñesa. ¿Este domingo también, es eso? Este domingo que viene, mm. ¿sí? Bien. Eso es algo que surgió ayer, para que te dé una idea. Yo te había comentado que, que íbamos a charlar con los chicos. Sí. Eh, y bueno, veníamos haciendo todo ese tipo de... Bueno, ahora también estuvimos lo de Carrito Solidario, que también es parte de, de una campaña nacional que, que largó el club a través del Departamento Interior, que si bien nosotros lo veníamos haciendo a, a nivel local, fue una campaña que largó el club y obviamente te da un respaldo este, mucho mayor, lo hicieron todas las peñas. Nosotros ahí estábamos, yo ayer estaba armando bolsas que los chicos ya están repartiendo a gente. Eh, en general hay estas personas conocidas, nosotros conocemos del bar, de la calle, que sabemos que la estaban pasando mal y obviamente juntamos más de 500 kilos de alimento, para que sí. ideas. ayer más o menos estuve sacando la cuenta. Eh, todavía no lo publiqué en, en las redes sociales, pero nada, llegamos a armar... 50 con lo último que a recolectar la semana pasada, 50 bolsas de mercadería que llevan un kilo de yerba, un kilo de azúcar, un kilo de, de arroz, eh, cuatro paquetes de fideo, eh, dos puestos de tomate. O sea, para que vos tenés una idea, 16, 17 artículos, ¿sí? Bien. Y nada, contando la cantidad de bolsas que armamos y demás, sí, son más de 500 kilos de, de, de alimentos no pereceros, más las 15 bolsas que ya habíamos repartido con la primera juntada. Muy bien. Entonces vos te das cuenta ahí que Santa Rosa es muy solidaria, pero también hay mucha la necesidad de que hay en Santa Rosa. Martín, eh, quien quiera hacer algún tipo de aporte, ¿hay contactos, ya sea por las redes o por algún teléfono como para eh, comunicarse? Sí, por las redes sociales, a cualquiera de los chicos de la Peña, que todos, todos son muy conocidos, o mi número, ¿sí? que, me, que me manden un WhatsApp, si se fijan en la page o el instagram de la peña en, en facebook la peña es peña eh, azul y oro eh, santa rosa azul y oro exacto y en instagram santa rosa es de boca bien y querés eh. dejar un teléfono también dale el mío 2954 ¿Sí? 47 64 72 perfecto eh, me escriben whatsapp y demás nosotros pasamos a buscar la mercadería lo poco que sea suma un montón bien Agradecemos sí. el contacto y, y más vale la, la tarea y más vale agregar algo más si querés. Sí, te cuento la última, que esto surgió ayer, que yo te dije que te podía dar una primicia. Eh, ayer, bueno, eh, con la charla Zoom que tuvimos con los chicos, además de del domingo, surgió que el domingo 14, al otro domingo, eh, nosotros decimos siempre que nos ponemos a la 12, ¿viste? como otros dicen que no se ponen la 10, nosotros nos ponemos a la 12, y la peña, en reconocimiento a toda la tarea que vino haciendo el grupo Renacer, porque desde que arrancó la pandemia no pararon nunca, o sea, ni siquiera un domingo para comer eh, un asado con la familia, eh, la peña le va a cocinar a esas 150 personas. O sea, nos vamos a ocupar de conseguir todo, ¿sí? Y uh -huh. de cocinarle unas milanesas con ensalada de papo y huevo. Así que todos aquellos que quieran colaborar, así sean 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, para poder comprar la carne, eh, bienvenido sea. Bárbaro. No, al lo menos ya lo tenemos todo encaminado, pero bueno. Todo lo que aporten sirve y si sobra algo de saldo, seguimos comprando mercadería para seguir colaborando con esta familia. Dale, eso para el domingo 14, ¿verdad? El domingo 14, ya Bien. este fin de semana largamos en la fe como para que la gente se entere y quiera colaborar. Bien, gracias Martín. Gracias a vos, Juanpa, te mando un abrazo grande. Martín Montaña, a cargo de la Peña Zulioro, la Peña de Boca en Santa Rosa, que también está haciendo actividades solidarias.